16 de junio de 1963, Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Nuestro protagonista se llama Paul Villa. Era un hombre respetado, de negocios, de buena condición social, de expediente personal totalmente limpio. Aquella mañana rondaba en su furgoneta por las afueras de la localidad de Varios. Dice que no recuerda cómo, que fue como si algo le llamara la atención. Se dirigía a una zona boscosa. Al llegar allí, entre los árboles, vio un sorprendente resplandor. Algo flotaba en el aire. Aquello se encontraba a pocas decenas de metros de altura. Era una suerte de artefacto discoidal con una cúpula en su parte superior. Reflejaba la luz del sol con fuerza. En ese instante recordó que en el maletero de su auto llevaba una cámara Kodak de tipo cajón. Rápidamente la armó y se dispuso a inmortalizar el artefacto volante que tenía frente a él. Obtuvo seis espectaculares imágenes. La nitidez resultó absoluta. Pocas veces en la historia, por no decir que ninguna, se había fotografiado un ovni con tanta claridad y precisión. Thank you. pocos meses después las imágenes aparecieron en prensa y en libros sobre el asunto Villa nunca obtuvo dinero por aquellas imágenes no pudo frenar la rapidez con la que se propagaron por todo el mundo muchos pensaron que eran demasiado espectaculares y claras para ser reales pero lo cierto es que en principio nadie dudó de la secuencia ningún estudioso encontró trazas de fraude las imágenes pasaron a ilustrar libros documentales, enciclopedias pocas fotografías de ovnis han aparecido tantas veces publicadas pero lo cierto es que en realidad hasta 1999 nadie se dignó en efectuar un estudio serio de la secuencia el responsable de resucitarla fue un investigador británico que está fuera de toda duda Timothy Good, un investigador que en 1987 saltó a la fama gracias a la publicación de su libro Top Secret, en el cual reveló cómo diferentes gobiernos siguen de cerca todas las novedades de los episodios OVNI. Este caso en concreto tenía un elemento añadido que le otorgaba más importancia y más en aquellos años 60 y es que sucedió muy cerca de algunas instalaciones militares de alto nivel en las cuales se efectuaban experimentos muy importantes. Tras conseguir los negativos el en buscó a los mejores expertos en fotografía para intentar averiguar si eran o no reales Timothy Wood contrató los servicios de un analista de la empresa Kodak, que se trataba de William Sherwood. Al mismo tiempo solicitó el estudio a Robert Green, profesor de la Universidad de Barwick, que disponía de equipos de análisis digitalizados de primer orden. Ambos ya habían demostrado como fraude algunas imágenes de ovnis. Por tanto, eran los analistas más adecuados para un trabajo de estas características. La primera parte del estudio consistió en averiguar si existía tridimensionalidad en el objeto que aparece entre los árboles. Se determinó que sí, que era algo físico, real, con volumen. Se estudiaron los grados de incidencia del sol y resultaron coherentes. Aquello, concluyeron, se encontraba en el aire y era metálico con un gran poder reflector. Finalmente, se intentó averiguar qué dimensiones tenía con objeto de descartar que se tratara de una maqueta. Y también se descartó, el objeto fotografiado tenía unos 20 metros de diámetro. En su informe final los analistas concluyeron textualmente lo siguiente El objeto está a considerable distancia de la cámara según indican las perturbaciones atmosféricas y lumínicas que se perciben En nuestra opinión... Las fotografías son convincentes. Habían pasado nada menos que 33 años desde que las imágenes fueron obtenidas. 33 años a lo largo de los cuales se utilizó hasta el exceso la coletilla demasiado claras para ser reales. Efectivamente, eran demasiado claras y nítidas. Pero eso sí, según los análisis efectuados por los expertos, total y absolutamente auténticas.